Soy s so h a l o n Me contenta cada chaval, veo a todos ustedes. s v e r a que? Por sentarse, amados. Leyendo algunos comentarios. Decía un rabino, y meditando en esto es muy cierto: dice que la fuerza de j u d í la fuerza de Judío, no reside en sus ejércitos, sino en su boca, en su palabra. O sea, en su tefillá, en su rezo, en su oración. En los tejillín, los salmos que escribió David a m e l e c encontramos en el 145, dice Hashem: está cerca de todos. Los que los llaman, de todos los que los llaman con verdad. En la Gemara, la explicación de la m i s n a en el m e s e j e en el Tratado de b e r a j o t explica y dice lo siguiente: el r e z o La oración llega hasta lo más alto de los cielos. Y en mi Daj, s i r Hashim c a n t a r y cantáis. Dice: abríme un agujero como el de una aguja, y yo os abriré una puerta. Como la de un gran salón. También comentaba、eh, leyendo la que m a r a en el Tratado del Shabbat, 32a, enseña que la persona tiene que orar todos los días para mantener buena salud. Pues es muy importante orar antes de que vengan los problemas. Y también, una vez llegado, hay que seguir orando. Grande es la t e f i l á grande es el, la oración, porque Mosés r a b e n o A pesar de haber realizado muchos actos de bondad, no recibió respuesta sino por su t e f l a por su oración. Los Yehudí salieron de Egipto gracias a la t e f l a Amados hermanos, todos los miras í n Los gemas de Oro y todas las enseñanzas de nuestros sabios nos hablan, nos hablan de la importancia de la oración. Cuenta la historia de un, gran, de un rabino sobre la hermana de Oro Raf. Que se puso muy dedicada de salud y fue a ver a su hermano, un s a d i c muy grande, para que implorara por ella en su tefillón, en sus oraciones. Cuando este Raf vio A su hermana que se acercaba, le pidió a su ayudante que cerrara la puerta y que no permitiera por ninguna forma que ella entrara. El ayudante, por supuesto, no hizo ni ninguna pregunta y obedeció la orden del d e l De Bebel. La hermana, a ver lo que ocurría, se p u s o muy mal y se salió de la casa. Asó sus brazos, sus manos, al cielo e imploró de lo más profundo de su corazón. Adón, Adán, no tengo a nadie en quien apoyarme más que tú. Te suplico por tu misericordia que me ayudes. Una vez que terminó de decir estas palabras, el rey le pidió a su ayudante que le hiciera pasar. Y le dijo al el rebe a su hermana: Con eso es suficiente. Quería que se viera que la salvación no está en mis manos, sino únicamente en la s e c i ó n Y el rebe comenzó a orar por su hermana, y a poco tiempo ella se sanó. Debemos tener muy presente, a m a d o Debemos tener muy presente que nuestro bienestar no depende del jefe, ni de, ni de los amigos, ni de los familiares, ni del gerente del banco donde yo tengo la cuenta, sino única y completamente de Jacer. Los o t r o s los. Creyentes en Yeshua, y gracias a Él, que con su muerte, que con muerte, con la muerte en el madero, a morir por nuestro pecado de muerte, quitó el velo en el templo que debía,、e、impedía ir a la presencia de h a s h e m Y ahora, gracias a eso, Nuestras palabras establecen un contacto directo con el lugar más alto de la creación. Vamos directamente a la sigina, a la presencia de c r e a c i ó n Sé que a veces nos resulta un poco difícil orar. Conectarnos con h a c c i ó n de una forma l i b r e sin impedimentos. Creo que muchos recuerdan cuando nos iniciamos en esto y tener que orar y orar públicamente. Cuando uno recién comienza a. A tratar de tener comunión con Hacem por medio de la tefila, d por medio de la, de la oración, generalmente aprende una oración de memoria. Yo recuerdo, c u a n d o a mí, en la iglesia donde yo nací, hace 40, 44 años aproximadamente, Eh, había días de oración como hay aquí también, los días de lunes, a l l á como quedaron los martes. Y yo decía: Bueno, yo voy a decir, p a r a demuestro que estamos c i e g o tal, a ta, a ta, ta, ta. Me aprendía una oración corta de memoria, y cuando empezaron a serme o l v i d a d o bueno. Así que, pero más adelante aprendemos a orar por otros, principalmente cuando están enfermos o pasan por momentos de angustia o por falta de trabajo. Muchos se quedan en este punto y no avanzan más en la oración. Pero otros aprenden lo que significa la oración de proclamación, la oración de fe, la oración de victoria. Otros aprendemos lo que es la oración de, de liberación, la oración de poder, la oración persistente. La oración de acción de gracia y alabanza. La oración con entendimiento. <coughs> Perdón. Y la oración en el espíritu. Podríamos decir que es totalmente emocionante todo lo que se puede i m p l e m e n t a r por medio de la oración. Es emocionante todo lo que se puede alcanzar y vivir por medio de la oración. Son momentos que difícil e s de describir, aquello que hacen con c a b a n á con Emuná. Debemos, amados, debemos de crecer. Cada día en nuevas formas a practicar diferentes maneras de orar y de mantener esta preciosa comunión con Jesús. Nosotros, todos los judíos, tenemos una forma de, de rezar. De hecho, no decimos orar, decimos rezar. Tenemos un Sibur donde están todas las oraciones que debemos de hacer en la mañana el Shehadit, en la tarde el m i h a y el, en la noche el Albit. Y hay oraciones en el Sibur para cualquier cosa, pero yo. yo Y les insto a que t e n g a esas oraciones espontáneas que salen de lo más profundo del corazón. No perdamos esa, esa costumbre tan, pero tan bella que aprendimos cuando llegamos a los pies de m a s í a s Yeshua. La semana pasada. En la Parashat, Ba'et Hadam y Supriqué decíamos que existen diez formas o diez modos distintos de orar, de rezar a Jesús, que cada uno de ellos expresa un estado de ánimo. Expresa un sentimiento, expresa una expectativa di, di, distinta. Que e z Hanán también significaba clamar, rogar, acudir, gemir, rezar, cantar, insistir, apelar, postrarse y suplicar. s u p l i c a r Voy a tomarme un tiempo sobre este último punto, sobre esta última palabra. s u p l i c a r Si alguien levanta la cabeza y con alegría grita, Te suplico, Señor, que nos bendiga en este día. Está empleando la palabra súplica, m á s sin e m b a n d o o está suplicando, está declarando o pidiendo una bendición, porque no tiene el tono de voz de un ruego, sino una alegría. l e v a n t a n d o su cabeza y sus manos. Debemos entender que suplicar es pedir con humildad y sumisión. Suplicar es pedir con humildad y sumisión. Con humildad, porque uno sabe bien que no merece. Ser escuchado. Y con sumisión, porque acepta lo que venga de parte de Hashem. Acepta, aunque Hashem le diga que no. Acepta la voluntad de Adonai. Debemos explicar de por los no creyentes. Lo que llamaríamos los, incon los inconversos. En el libro de b e r e h i t 19, Génesis 19, se nos relata cómo dos marajín, dos ángeles, sacan a Lot l de Sodoma diciendo: Escapa por tu vida. No mies r tras de ti, ni pares. En toda esta llanura, escapa al monte, n o sea que parezca. Entonces, Lot suplica y le dijo: Señor es mío, les ruego, he aquí, tu siervo ha encontrado gracia ante tus ojos. Y has tenido para conmigo mucha misericordia, salvándome, salvándome la vida, pero no puedo escapar al monte, no sea que muera si el mar me alcanzara. He aquí que, esta, he aquí que esa aldea está cerca para que pueda escapar a ella. Además, es pequeña. c o n s é d e m e que escape allí. y aquí que es pequeña y allí podré sobrevivir. Entonces le respondió a l ángel: y aquí, también estas cosas q u e he concedido. No voy a destruir la idea de la cual has hablado. Capítulo 19, 17, 21. De g é n e s i s La d. a d e a justamente se llama s o a r Esplendor. También sería destruida junto con Solomón y g o m o r r a Pero la súplica de l o s impidió que esto aconteciera. No se salvó la ciudad porque en, ella, porque en ella había hombre justo, sino porque Lot suplicó e intercedió por ella. No se salvó porque había gente justa, sino p o r l a suplicar de Lot ante el e t e r o Esto es lo que c o m e n t o lo repito. Debemos suplicar a favor de los creyentes. El apóstol, el rabino Saúl, conocido como Pablo, en Efesios 6, 18, nos dice: Orando en todo tiempo, con toda oración y suplicar en el Espíritu, Y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Podemos suplicar no solo por la salvación de los inconversos, sino también por las necesidades de los creyentes, por la firmeza en la fe, por su madurez espiritual. Su crecimiento en amor y perdón. Amén. amén. amén. Solamente mi esposa dice amén. Caramba. ¿Ah? Súplica. La súplica también se emplea después de una gran promesa. j a c é n ha prometido. Y vamos a ver cuando el Rey. David quiso edificar un templo para Yuje Bajé, bendito sea. Él ya no le envió al profeta Natán para decirle que él no podía edificar una casa, sino uno que saldría de su linaje, un hijo suyo. Él edificará. Casa mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Después de escuchar esta palabra, David fue a la presencia de Lujé Bajé, bendito sea, con tanta gratitud que no encontraba palabra. Y dijo Adonai: ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? ¿Para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún ya has parecido un poco esto, pues también has hablado de la casa de tu siervo, Elo, n Elo por venir. ¿Es así como procede el hombre Adonai? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Adonai. Porque tú, Adonai Sebaoch, e l o a de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón. Valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahí vemos, pues, al rey David suplicando ante el Padre, recobrando la promesa. Entonces se anima David a decir: Tenga ahora. A bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Adonai, lo has, lo has dicho, y con tu bendición sea bendita la casa de tu siervo para siempre. La súplica también se emplea para detener una epidemia. Cuando digo súplica, es oración, no estoy hablando, estoy específicamente a orar, suplicar. Cuando David, el rey David, imprudentemente censó al pueblo, h a c i e n Envió una peste sobre Israel. Y desde Dan hasta Beersheba murieron 70.000 personas, 70.000 hombres. Cuando David vio que la peste se acercaba, venía sobre Jerusalén, fue al campo de Arán, un jebuseo. Y le ofreció comprar el campo para edificar allí un altar para Hashem. Arán, el jebuseo, le ofreció todo: hasta los bueyes, los trillos, los yugos, para que todo sea quemado en Ofenda, que tomara los yugos, los trillos para quemarlos. Incluyendo a los bueyes. Pero David dijo: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Eterno mi e l o a i o l o c a u t o s que no me cueste nada. David compró aquel campo y los bueyes y edificó un altar. Para Adonai. Sacrificó, holocaustó y o f e n d a de paz. Y el libro de Samuel, que toda esta es la historia, está en el libro de Samuel, concluye de esta manera: Y halló a Adonai. Yuhei b a j e y bendito sea, la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Así que orar sirve para algo, ¿verdad? Entonces invito los días lunes que v e n a m o s a orar. La s u p l i c a suplicar, también la podemos emplear para alcanzar perdón, sanidad y prosperidad. Yo sabía que iba a decir a m é con prosperidad, hermano. En la dedicación del templo de Jerusalén, Salomón pidió a Jacén. Si en la tierra hubiere hombres, mortandad, tribulación, langosta o pulgón, si su enemigo los s i t i e r a en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, A todo、oh, o tu o o d s pueblo Israel, cuando quisiera,、eh, perdón, o、oh, todo s u pueblo Israel, cuando cualquiera s i n t i e r e o s i n t i e r e la plaga en su corazón y extendiera sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás. Y actuarás. Amén. Amén. Amén. O sea, el libro de Oseas, 14:2 dice: l l e v a r con vosotros palabra de súplica y v o l v e r a Adonai y d e c i r l e Quita toda iniquidad. Y acepta el bien, y te ofrecemos r e la ofrenda de nuestros labios. Y si uno hace esto, amado, si uno hace esto, Jacín promete: Yo sanaé su rebelión, los amaré de pura gracia.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 En el Salmo 130, dice: De lo profundo, oh Adonai, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estés atento tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Para que seas reverenciado. Amén. Amén. Podemos observar en estos versículos que no dice que David haya abierto su labio para suplicar. Su suplica era la o f e n d a que había presentado y Jacén escuchó la oración. Jacén escucha todas las oraciones que salgan de nuestra boca. La palabra dice que antes de que tú las pronuncies, ya Él las sabe todas. Amén. Porque Él te ama. Porque Él te ama. Porque Él te ama. Pero、sí. so、Él espera de ti. Que cumpla con tu parte. Cumplir los propósitos de Él en tu vida. Propósitos que son vida. Los propósitos de Jacén son vida para nosotros. Beneficio para tu vida. Aquí en el orange se ve y en el orange va. Vamos ya a dejar la o r a c i ó n Y para finalizar, la otra parte que quiero desaparecer, que quiero compartir con ustedes, está escrito en capítulo 7, versículo 13, de la p a r e c e r en cuestión. Y dice así: Y él te amará, y él te amará, te bendecirá y t e r á numeroso. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tus granos, tu aceite, las terneras de tus vacas y los corderos de t u o v e j a En la tierra que él、ah, le prometió a sus padres que se daría. n Amén. En este versículo, en este pasuch, Moisés、eh, describe ante s r a e l la recompensa temporal por el cumplimiento de los preceptos. de Hashem por amor y no por las promesas de recompensa. Si no por amor, y no por la recompensa. Además de cumplir el pacto, Hashem también b e n d e c i r á los bienes materiales de Israel, permitiéndoles cumplir la m i s b o r con comodidad, sin que les falte nada. La promesa de este Pasuk te h a es numeroso. Se entiende en términos de, de importancia, porque aunque los hebreos sean pocos en cantidad, aún así serían muy apreciados a los ojos de h a s h e m Sus súplicas, sus tefilot, serán aceptadas como si fueran a súplica de las multitudes, de las naciones. y a que Hashem no rechaza las oraciones a súplica de las naciones. Este pasó, este versículo. Puede entenderse como una continuación directa del de que lo de antecede, o sea, el versículo 12, que, que le dice a Israel que Hashem cumplirá con el pacto que hizo a, a nuestros padres. Hashem amará a Israel a causa de a De los médicos de Abraham, lo bendecirá en virtud de Isaac y lo multiplicará en virtud de Jacob, nuestro padre. En la Torah está escrito que Jacob e n d e c i a á el fruto de la tierra, y entonces enumera tres categorías de productos. El dragán, el, el trigo, el vino y el aceite. Estos tres elementos, amados, constituyen la base de la necesidad física del hombre para su supervivencia. Donde dice la ternera de tu v a c a y los corderos de tus ovejas también simbolizan la s grande s riqueza s y la abundancia, De que las primeras nos proporcionan leche y las segundas nos proporcionan la lana para la ropa. Continúa diciendo en el versículo 13, en la tierra que él les prometió a su padre que se daría. Implica n que el cumplimiento de l a p r o m e s a es aún más grande que l a p r o m e s a propiamente d i c h a El pacto de nación con los patriarcas. Abarcaba solamente el regalo, el regalo de la, de la tierra a sus descendientes, pero no incluía las bendiciones materiales que se encuentran en este paso. Israel ha de merecer todas las bendiciones. Si aman a Hashem y cumple con su voluntad, Simplemente por amor. Está escrito. Finalizo, amado. Él guarda el pacto y la bondad con aquellos que aman y guardan su mandamiento. Y por amor, r q u e decimos nosotros a Yeshua? Por haber dado su vida por, por, por nosotros, él dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. s h a b b a Shalom.